Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Bienvenidos a esta exploración a fondo que preparamos desde Radio Alama en Internet. Hoy eh, nos sumergimos en una crónica publicada en Alama.com que la verdad nos ha llamado mucho la atención. Sí. Una iniciativa educativa muy, muy imaginativa en el Colegio Cervantes de Álama. Exacto. Un proyecto sobre la edad media para los alumnos de infantil, los más pequeños, Y que culminó de una forma, bueno, muy especial. Pero más allá de contar el evento en sí, quizá podemos desgranar un poco las claves, ¿no? Lo que lo hace diferente. Justo. Porque la base, digamos, fue aprender sobre los castillos. Eso durante el tercer trimestre. Claro. Lo típico. Fosos, murallas, torres, eh, almenas. Y los personajes. Reyes caballeros uh -huh. damas bufones sí pero lo interesante es cómo fueron más allá de la simple teoría no se quedaron ahí aquí es donde entra la parte narrativa verdad que pedagógicamente es es muy potente totalmente introdujeron a este personaje el caballero de la armadura oxidada Ajá. Y este caballero pues les enviaba pergaminos misteriosos, piezas de un puzle. O sea que no era solo aprender datos, era como resolver un misterio, seguir una historia, había intriga. Eso es, una especie de gamificación podríamos decir. La idea era completar un mapa para llegar a un sitio, el Castillo Rojo. Y encontrar a otro personaje, peculiar por lo que leí, el brujo Ja Ja Ja. Ese, el nombre ya promete, pues sí, era transformar el aprendizaje en una aventura. Claro, eso genera una motivación en los niños que, bueno, que va mucho más allá de memorizar sin más. Y el clímax, claro, fue cuando el propio caballero fue al colegio, al ceip Cervantes. Ahí va. Y los niños ya estaban preparados, ¿no? ¿Como caballeros y damas? Sí, sí, con sus propias creaciones. Espadas, escudos… Hechos por ellos… Y no se quedaron en el aula, que es lo bueno. No, no. Emprendieron una auténtica, bueno, una especie de procesión o desfile hasta el Castillo Rojo de Alhama. Imagínate. Acompañados por maestras, por familiares, con sus estandartes, cruzando el pueblo. Eso convierte el aprendizaje en algo vivido, ¿no? Algo comunitario, además. Exacto. Y la pregunta es, ¿encontraron al brujo? Pues parece que sí. Y la crónica lo describe de forma muy, muy gráfica, muy divertida. Sí, por lo visto, estaba haciendo de las suyas, saltando entre las almenas… Y comiéndose el bocadillo de un trabajador. Eso me ha parecido genial. Ese toque de humor, de picardía… Eso es lo que fija los recuerdos, ¿sabes? Hace la experiencia memorable de verdad. Ya. Y después de ayudar al caballero a… bueno, a lidiar con el brujo este tan travieso, llegó la recompensa. El banquete medieval. Y aquí se ve otro elemento clave, la inmersión total. Se metieron de lleno. Es que transformaron el vestíbulo de infantil por completo, ¿verdad? Sí. No era solo sentarse a comer juntos. Recrearon un gran salón de castillo. Pusieron estandartes, escudos, mesas largas. Antorchas simuladas, me imagino, claro. Jarras. Crearon un ambiente que te transportaba. Y todos participando activamente, vestidos de época, caballeros, damas, bufones, hasta un rey y una reina. ¡Qué bien! Y se ve que las familias, las tutoras, se implicaron muchísimo en la ambientación, en los disfraces. Sí, eso refuerza la sensación de comunidad, de proyecto compartido. Y el propio caballero presidía la mesa, como debe ser. Incluso el menú, aunque lógicamente adaptado a los niños, tenía ese guiño medieval. Pues sí, Fruta fresca como cerezas, sandía, eh, brochetas, churros. Bueno, alguna golosina también caería. <risa> Seguro. Y agua y zumos, claro. Todo con música de la época. <risa> no fue solo una comida, fue una experiencia. Pues... Multisensorial Muy completa Y que terminó además bailando danzas medievales con el caballero Al final, lo que se ve en toda esta crónica es la importancia de ese aprendizaje eh, Experiencial, lúdico Sobre todo en estas edades Claro, no es lo mismo leer sobre la Edad Media en un libro que, de alguna manera, vivirla así. Para nada. Y otro punto que destaca mucho el artículo y que me parece fundamental es la colaboración de las familias. Sí, eso es clave. No fue algo puntual, ¿eh? Aportaron materiales, ayudaron con los disfraces, dedicaron tiempo. Incluso participaron en talleres, como uno para hacer pan. Eso ya es implicación. Esto va más allá de la simple ayuda puntual. Refleja una conexión fuerte entre la escuela y el entorno familiar, ¿no? Sí, una red de apoyo que es la que permite que proyectos así, tan ambiciosos, salgan adelante. De hecho, el agradecimiento de las tutoras es, bueno, es muy significativo. Lo dice todo. Agradecen a las familias, por supuesto, a las personas que interpretaron al caballero y al brujo con tanto entusiasmo. Uh -huh. Y a los dueños del castillo, claro, por abrir sus puertas y facilitar el espacio. Es un reconocimiento a toda esa red que hizo posible la, la magia, digamos. En resumen, que lo que sacamos de esta crónica no es solo la anécdota de una fiesta escolar bonita. No, es un ejemplo excelente de cómo... Cómo la narrativa, la inmersión, el juego y la colaboración entre la comunidad y la escuela pueden crear experiencias de aprendizaje, pues eso, profundas y duraderas. Una iniciativa que, como dice el artículo, ya es parte de la pequeña gran historia del CIP Cervantes de Alama. Sí, y para quien quiera cotillear más, seguro que en la noticia completa, en Alama.com, hay fotos de la jornada. Merecerá la pena verlo. Y pensando en esto, ¿no?, en cómo una experiencia así puede marcar la infancia, eh, nos podríamos preguntar, ¿cuánto de este espíritu? lúdico, de esta creatividad perdemos en la educación a medida que los niños crecen. Buena pregunta. Podríamos integrar más a menudo la aventura en el aprendizaje, digamos más formal Ahí queda esa reflexión. Nosotros continuamos aquí en Radio Alama en Internet parte de Alama Comunicación. Seguimos buscando y preparando más contenidos desde el control técnico Juan Cabeza supervisa que todo siga adelante. Hasta la próxima ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet